Regulad Futuro. Un programa con buena gente. 10 minutos le quedan a la primera hora de este jueves 3 de abril de año 2014 y es el turno de hablar de deportes y, ¿Y después todavía? vamos a estar hablando del fútbol argentino. Te voy, a, te voy a dar un bloque de descanso, Nico. Gracias. Te voy a dar un bloque de descanso porque Ayer la Comisión Disciplinaria de la FIFA eh, emitió una sanción contra el Barcelona y contra la Real Federación Española de Fútbol eh, por infracciones a, eh, en el traspaso e inscripción de jugadores menores de 18 años. Es un tema eh, muy complejo, muy interesante en relación a eh, esta cuestión de que los equipos, eh, sobre todo los equipos europeos, este, obviamente, Este, hay una frase de Váquen Montalánn eh, acerca de que bueno hay hay países que este, que dan eh, talento y hay otros países que se apropian Por supuesto de, de ese talento capitalismo básico eh, laFIFA la, eh, la comisión Disciplinaria de la FIFA sancionó a, al Barcelona eh, con eh, prohibiéndole durante dos periodos durante dos mercados de pases durante un año si el, el mercado de pases de próximo mercado de pases de de verano para, para Europa y el de invierno eh, y además una sanción de eh, 370.000 euros por violar eh, el artículo 19 del reglamento de, sobre el estatuto y la transferencia de jugadores que establece que eh, no puede haber traspasos inter internacionales de jugadores menores de 18 años, es decir Eh, no viene así sí dentro de del mismo país Int claro entre un mismo no. país entre un mismo país puede ser eh, tienen que ser mayores de 16 cuando son traspasos internacionales tienen que ser mayores de 18 es una normativa que en algunos casos se conoció como la ley antimesis es decir si, si esa normativa hubiera existido en su momento Barcelona no hubiera podido eh, eh, fichar inscribir a Lionel Messi en el Barcelona esto es eh, posterior están esta normativa Eh... La, la FIFA comenzó a investigar al Barcelona, cuando sale esta normativa, el Barcelona se queja dice, bueno, pero nosotros no formamos únicamente futbolistas en la Masía la Masía, recordemos, es el lugar en donde se crió futbolísticamente eh, Messi eh, y, y que es, eh, digamos, la, la cantera del de, de Barcelona de jugadores eh, juveniles de ahí salió, por ejemplo, Andrés Iniesta también dice, no formamos solamente futbolistas formamos también eh, personas. Tenemos un concepto, lo cual eh, tiene eh, buena parte de razón, digo formado tenemos un concepto que va más allá de eh, crear eh, jugadores eh, de fútbol. Eh, pero la FIFA le puso el foco a 10 chicos que tenía el Barcelona. Eh, son eh, los coreanos Lee Song-ho, Pike Sen-ho y Haim eh, Jel-hee, para Mira que te, acu para está, que te eh. acuerdes esos nombres. Park King on King Iris un Grund. Eh hay un chico francés, hay un chico holandés, hay hay un camerunes, eh, es decir, este hay 10 eh, futbolistas, 10 nombres en los que estuvo investigando la FIFA que eh, violaban esta este artículo 19 del reglamento de traspasos de, de futbolistas. Eh, digo, el tema de, de esta de esta cuestión de la de de de que Eh, del mercado, de lo que es el mercado de futbolistas eh, juveniles es algo que ha dado siempre eh, mucho de qué hablar. Sabes que el año pasado el periodista chileno Juan Pablo Meneses eh, publicó un libro que se llama Niños Futbolistas. Muy bueno. Muy muy buen habíamos libro. Habíamos hablado habíamos hablado en, en su momento, momento. Eh, Meneses tiene hace lo que él denomina periodismo cash, es decir, este ya había hecho la vida de una vaca, es decir, había comprado una vaca y la había criado y alimentado hasta eh, que la vaca llegaba al matadero. En el caso de niño futbolista, lo que hizo Meneses fue eh, directamente tratar de comprar a un jugador en, eh, en Latinoamérica, en algún país de Latinoamérica, y, y, y tratar de, de meterlo en el mercado europeo, en algún país del mercado europeo. este Meneses cuenta en el libro que recorrió en total en Latinoamérica y también algún viaje a Europa, 74.000 kilómetros, estuvo en 16 ciudades, 9 países, eh, vio 134 partidos, Eh, ...grabó 89 horas de, de entrevistas, gastó 15 libretas... ...y a todos, eh, a cada vez que llegaba a un club... ...se fijaba en, el, en ese chico que era la promesa de ese club... ...en general clubes de barrio, cuando vas a clubes un poco más grandes... ...ya es imposible, todos los chicos tienen su representante... ...todos los chicos ya tienen este todo armado... ...y lo que decía Meneses es que a cada uno, a cada padre... este ...abuelo, madre que le preguntaba sobre el hijo... Todos tenían un precio todos todos finalmente eh, ponían un precio era la pregunta más difícil de hacer digamos cuánto vale tu chico este bueno todos eh, tenían un precio excepto dice meneses el club eh, el club social atlético y deportivo Che Guevara, que es un club eh, de córdoba en jesús maría en donde le dijeron bueno acá no acá no vendemos eh, niños acá este, tenemos un proyecto más ambicioso y buscamos este formar eh, al hombre nuevo Eh, lo que lo que dice meneses de eh, hablar no sé este, eh, este, lo que dice meneses eh, en, el, eh, en el libro y que fue contando eh, en muchas entrevistas y de algún modo que es donde se enfoca el libro es que eh, observa a quienes no llegan ¿no? porque uno eh, uno piensa finalmente no que que bueno el chico lo, lo, o los chicos este, las historias de niños futbolistas son las historias que conocemos que han tenido eh, un final feliz, ¿no? Uno puede pensar hoy, eh, ni hablar en Messi, en Neymar mismo, eh, habiendo en Chile a Alexis Sánchez, ¿no? Los chicos que han llegado finalmente al Barcelona, que es como esa idea, esa gran meca de, del fútbol europeo. Pero después están las historias de los chicos que no llegan. Eh, no, no sé si ustedes... Tristes, no, esas no nos gustan. Claro, bueno, y pues sabés que Menezes hace una comparación... Con, eh, respecto a las telenovelas claro. él dice, bueno, eh, la, la, el mercado de, de, del fútbol de menores del fútbol de niños futbolistas es como una telenovela y generalmente siempre necesita eh, tener finales felices los que no son finales felices son los que no se cuentan. ¿Recuerdan eh, año 2000 aproximadamente Eh, un reality sí, show. te iba a decir eso Para los que no tienen el final feliz Les inventan un reality show Claro, había un reality show En donde eh, se trataba de elegir A un chico que finalmente iba a tener Una prueba en el Real Madrid eh, Ese reality show Que recuerdo tenía la conducción de Mario Pergolini sí. este y, y, y que había ex futbolistas Y demás que participaban En ese reality show par par participa eh, Un chico llamado Aymar Centeno Aimar Centeno eh, eh, llega a, a ganar el, el reality, lo, lo, lo gana, llega a la prueba con este con, con el Real Madrid, se saluda, estamos hablando además del Real Madrid de los galácticos, el Real Madrid el estaba Figo, Figo, Ronaldo, Zidane, Zidane Raúl, era eh, lo dirigía Vicente del Bosque y, y sin embargo, Centeno no ya ya en el viaje sabía que eso no era para él que ahí había algo que, que que bueno, que no iba este ¿Cómo el fulbo claro, algo bueno, así? y finalmente hoy este está eh, por lo menos hasta el libro de, de Meneses, eh, jugaba en, en Agustín Roca, en un este en un equipo Origón, un equipo, Origone, un equipo de, de Agustín Roca que es el pueblo de Aymar Centeno en la provincia eh, de Buenos Aires. Digamos, esas son las historias finalmente, ¿no?, de los chicos que no llegan. Ahora, eh, el Barcelona termina con esta sanción, eh, obviamente va a, a apelar la sanción ante el TAS, ante el Tribunal Vitral de del Deporte, y es muy curioso porque de, al de algún modo la el Barcelona se convierte en esa en esta meca del mercado de niños futbolistas con la característica incluso de tener su camiseta la publicidad de UNICEF, ¿no? claro. este, eh, de esta digamos de esta Falta voz. una estampita del padre gracias en la manga y fuerte. Sí, sí bueno, claro. <risa> este, sí, pero bueno, tiene que ver también con, con esta esta cuestión y eh, digo no solamente se busca eh, proteger a los chicos que llegan eh, y que finalmente luego llegan al primer equipo y llegan a, a, a triunfar de algún modo sino sobre todo a aquellos que eh, no, no llegan a, a triunfar y, y recordemos que bueno uno puede pensar en muchísimos chicos había este hay chicos había chicos argentinos digo eh, también que posterior a Messi llegaron al barcelona este pero también hay muchísimo eh, ida y de buena ...de pibes que van de África, por ejemplo, a Europa, a países de Europa... ...y que quedan en la calle directamente con alguna promesa de algún representante... ...que les dice, te voy a llevar a jugar a algún club de Italia... ...y los pibes finalmente quedan totalmente de, desamparados eh, en un lugar, digamos, lejano... este Hay cierto paralelismo con los casos de trata de personas, trata nacional, de las chicas sí, a las cuales les prometen eso. trabajo como modelo... O, o podría ser judicialmente un caso de trata infantil, existe, sí si se Sí, claro, se bueno, puede investigar judicialmente pero tiene que estar la inquietud de un fiscal que es, se meta con eso, digamos. Lo podemos comparar con la trata, lo, también con la esclavitud de, de, de, infantil, digamos, la, el trabajo infantil de muchos chicos. Este, que son tratados digo por eso cuando eh, cuando pensamos en las circunstancias de lo que puede ser un pibe que llega al Barcelona y que el Barcelona dice bueno no tengan en cuenta que nosotros le damos toda la contención tratamos de pelear contra el desarraigo y demás eh, no es el caso únicamente el Barcelona a pesar de que la sanción cae eh, sobre el Barcelona y que el Barcelona ha, de, ha hecho de eh, el mercado de niños futbolistas y, y además de la aspiración que tienen la mayoría de los pibes que juegan al fútbol, que son pequeños y demás, que cuando les preguntan qué es lo que querés ser cuando seas grande, a dónde querés llegar, la mayoría de los pibes te dicen quiero jugar en el Barcelona. Claro. Eso tiene que ver con, eh, digo, para un niño chileno eh, tiene que ver con Alexis Sánchez, para un argentino tiene que ver eh, con, con Lionel Messi. Sí. Este, sí. Eh, en, en, el, en el caso sí. este proceso del Barcelona o esta, esta cuestión del Barcelona de apostar tanto a una cantera de chicos tan chicos es un poco como el opuesto a lo que había sido hace unos años eh, aquella máquina del Milan que hacía jugar al jugador hasta los 38 al mismo nivel que tenía los 30 no es como claro. tratar de estirar hacia ambos lados la vida útil de, del jugador de fútbol Mira de, de hecho cuando tienen la, la cuando cuando ocurre el caso de Messi en eh hay problemas ahí de desarraigo digo, eh, el chico tuvo que viajar con su familia, el Barcelona se hizo cargo tratado de conseguirle trabajo a su padre y demás, eh, entonces el Barcelona pone en marcha un plan para evitarse esas cuestiones entonces abre academias de, de fútbol en eh, Brasil y abre eh, una suerte de filial en Buenos Aires, en, en Argentina Eh, hace una se sí. Boca Exacto, de en la Candela, Candela en, la, en la mítica Candela donde se entrenaba Boca en los años allá este, bueno, los años digo, digo, uno recuerda la Candela, por ejemplo, en el Boca de Maradona, sí, de, capaz de me Ruggiero. llevaba a ver a los jugadores de Boca Claro, porque bueno, además después Boca te quería enganchar con eh, alguno. Después Boca eh <risa> termina llevando sus divisiones inferiores ahí. Este, digo, claro. En la candela estamos hablando del de, eh, partido de La Matanza en la claro. ¿no? provincia de Buenos Aires. San Justo. Es. Eh, San Justo. Uh -huh. eh, la, el, el Barcelona hace un acuerdo con, con, con un club de Luján, con Atlético Luján, hace un acuerdo, forma el Barcelona Fútbol Club Luján Eh, participa de la liga eh, de, de Luján, eh, se entrena en la candela, trae ojeadores, que es como se conoce a los hombres que cazan talentos eh, a los niños y, y los este, luego tratan de, de ficharlos, trae ojeadores, arma toda una estructura, porque dice, bueno, vamos a directamente al lugar, vamos a buscar a esos jugadores, formar a esos jugadores y luego sí, una vez que estén en condiciones de... Eh, jugar ya en primera o bien eh, pueden ser transferidos a algún equipo de fútbol por lo tanto el Barcelona ya hace su negocio porque claro. eso va a tener un costo o si eh, es un jugador que tiene condiciones para venirse a jugar este a la primera acá o comenzar ya un proceso de formación más directo en la Masía lo traemos para allá, hubo solamente el caso de un chico este la candela eh, esta cosa mitológica eh, de, de Boca, digo, porque además Eh, en su momento cuando macri agarra el club hay eh, se, se cuenta que él los lleva a, a, a la candela a ver este eh, a ver de qué se trataban las instalaciones y ni siquiera quiso entrar dijo esto es un desastre este prácticamente la liquidó no, macri cuando llegó al club hizo este acuerdo Eh, con sacachispas no también claro. para reemplazar de alguna forma lo que era la candela lo que era la candela este si sí, la, la candela la remató en ese en, el, en, en los años posteriores la utilizó el cefar Este lo, se entrenaban ex futbolistas o futbolistas en actividad libres, ¿te acordás? Los este de futbolistas gremiados. Claro, futbolistas libres que buscaban club y que mientras tanto se juntaban a entrenar ahí. Lo curioso y es a que ya amistosos contra Platense. Sí. Me acuerdo de Platense siempre jugaba amistosos contra los futbolistas. Lo curioso libres. es que es que esa candela en donde después llega el Barcelona eh, y forma su, su su club este ahí su filial ahí, este finalmente el Barcelona se va Y termina firmando un acuerdo con Boca, por lo tanto Boca volvió a la candela con un cierto acuerdo y demás. Bueno, lo cierto es que eh, la FIFA le puso eh, le puso una sanción, le introdujo una sanción al Barcelona, puso latente otra vez el tema de eh, qué se hace no con los chicos y con los mi millones de pies que tienen esperanzas en el mundo de llegar a jugar alguna vez al fútbol y que siempre son eh, de algún modo tomados por algún oportunista, algún vivillo que quiera hacer negocios, este y que, bueno, que quizás o tienen suerte el pibe y finalmente llega al lugar eh, o no. ¿no? Algo que, es el, que no es necesariamente la trama tiene que ver con su talento futbolístico. No, imagino por que varios Messi habrán quedado por el camino eh, Messi, y, otros que, y otros que llegan sí. y que quizás no tienen el talento. Sino el saber cómo llegar. Te podemos hacer una lista Vamos, infinita una enorme, pero no, querés, no queremos pero dejamos, lastimar a nadie pero, pero lo dejamos para el próximo bloque ah, eso en realidad queda en manos de los amigos de una baldosa claro, con que hablamos el lunes